www.rmma.org.ar Bienvenidos a una nueva emisión de Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, como todos los lunes transmitiendo desde Radio Nauta FM 106.3 desde la ciudad de La Plata y ha llegado el invierno. Llegó. No Así que le, qué les pareció? Para mí llegó Así. Llegó leve todavía, no sí. llegó los grandes frescos todavía en esta región, pero bueno. Temporalmente llegó. O sea, el, el, invierno, calendariamente hablando. Calendariamente, el invierno arrancó ayer, eh, pero bueno, eh, todavía no se hace sentir. Coincido con el buen que todavía no se hace sentir en el ambiente. No, no, es, es un día más fresco de lo que venía siendo, pero no es ese crudo invierno aún en, en el AMBA, al menos. Eh, pero es una nueva etapa que... Pero está que siendo empieza. crudo por otras no está cosas. Está siendo crudo y va a seguir siendo crudo por un tiempo más, sobre todo que el invierno empieza el a jugar. El 28 hasta el 28 de junio, que es eh, este nuevo fin de la nueva extensión de esta cuarentena, que va por el día noventa y tantos. Sí, y las extensiones ya ni nos acordamos cuántas Como veces... Como el séptimo plazo, creo, por lo menos en el AMBA por acá, o algo así. Llegando el 28 va a ser el día 100 Bien. de esta de esta cuarentena. Festejamos, festejamos, terminamos la cuarentena, hacemos todo juntos Festejamos el cierre de la cuarentena. Saludamos a quienes están del otro lado del vidrio, a Yelena Antillanca en la operación y hoy también acompañándonos Tamara Camparo en la producción de Piso. Y estuvieron en la preproducción Juliana Díaz Lozano, Victoria Bicel y Camila Boez Tenemos hoy como todos los en verdad no como todos los lunes, sino intercalado, lunes por medio, la columna sindical y la columna ambiental de abril Larrañaga. Y también vamos a estar haciendo una entrevista a compañeros del Autodemosconi por orden de alojamiento al, al desalojo. Ahí va. Gracias. Que están enfrentando Y también vamos a estar conversando de un anuncio que se hizo aquí en la provincia de Buenos Aires donde IOMA supuestamente se pone solidario si se pone a financiar, a subsidiar a las clínicas privadas en pos de este combate contra el coronavirus que aparece como lema cada vez más recurrente en los discursos de la clase política. Recordamos para escuchar el Enredando las Mañanas lo pueden hacer a través de la página de la Red Nacional de Medios Alternativos rnma.org.ar O escribirnos por las redes sociales de, de, la, de la red que las pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram como Red Nacional de Medios Alternativos. Vamos a empezar con unas breves este lunes, primer lunes de invierno. Por favor. <música> Hacieron este sábado un banderazo en defensa de Vicentín. Raro. Y la, las, las prioridades de la gente, ¿no? Las prioridades... El... Como no hay cosa para movilizar y manifestarse, bueno, vamos por Vicentín aprovechar aprovecharon. día de la bandera además había que salir a desplegar las banderas celeste y blancas que tanto gustan y tanto están presentes en ese tipo de movilizaciones a menos que todos tengan eh, a menos que todas las personas que movilizaron tuviesen eh, acciones de Vicentini, y no lo sopa, no lo sepamos claro es rara ella? la defensa es, es rara la defensa de esto no una, una empresa incluso que se ha demostrado que bueno la eh, Fugó dinero, sí, pidió préstamos eh, que, que nunca pagó, está súper endeudada con el Estado... Eh, sí, dinero que se ver. podría haber usado en salud, por ejemplo, en asedio en este momento de crisis sanitaria. Además dejó de garpe a un montón de productores, creo que 2.500 productores de la región de la provincia de Santa Fe, que le entregaron sus granos, no han cobrado nada, pero eh, aparentemente el sábado todos éramos el campo y todos había que defender a esta empresa Vicentín. Sí, aparte el epicentro de la movilización, o sea, el lugar que más gente concentró se dio en la provincia justamente de Santa Fe un, una provincia afectada también por la por las operaciones llevadas a cabo en vicentín pero bueno la gente se vio eh, tocada y movilizada a defender esta empresa privada acusada de, de lavar dinero Ahí también lo que aparece después es algo extraño, ¿no? Después de todo este revuelo que se genera de cómo los medios hegemónicos toman el tema y lo que instalaron en... Eh, vamos en camino a que expropien todas las empresas. Está en peligro estamos... la propiedad privada. Claro, estamos entrando el comunismo en Argentina, algo que se sabía que iba a ser una opereta mediática. El gobierno da marcha atrás a la, a la, a la expropiación, solo plantea una intervención estatal. Nada, estamos tal vez esperando que un día llegue los el sí el, el impuesto a las riquezas. Ahora me sorprende que se, no sé, la gente no se en defensa, por ejemplo, de la libertad de expresión cuando se habló de ciberpatrullaje, pero sí en defensa de la propiedad privada. Algunos derechos pesan más que otros, sobre todo cuando atañe la propiedad privada, ¿se ve. Sí, realmente si uno le acerca un grabador, o un micrófono a los manifestantes, se puede encontrar con un un cambalache <risas> sí. eh, divino, pero bueno parte fue el espíritu de la movilización del sábado, esta supuesta defensa de la república, de la propiedad privada y de la empresa Vicentín hicíamos al comienzo llegó el invierno llegó atravesamos ya la noche más larga del año y el pueblo eh, mapuche celebra como todos todos los años el Wenu Tripantu, Wui We Tripantu, eh el inicio de este nuevo ciclo. Sí, la ceremonia de acompañamiento de renovación de los ciclos naturales data de miles de años, pues responde a, a la lógica y a la normativa de la naturaleza y del cosmos, a través de la cual los primeros mapuches asumieron y adaptaron su vida individual y colectiva, tal como describe el, el sitio web mapuche, Au Kimpiuke mapu Sí, es una conmemoración eh, interesante, no que se ha puesto bastante... Eh, se ha fortalecido bastante los últimos años en nuestro país y permitió también justamente este refuerzo identitario este refuerzo también de, de las fuerzas comunitarias y de esta lógica que tiene que ver con la defensa de la naturaleza y una forma de, de vivir y de vincularse con el entorno de otra manera también los pueblos aymaras, quechua, se están festejando hoy la fiesta del sol el Inti Raimi, así que aprovechamos también para hacer mención a ellos. Argentina llegó a los mil muertas eh, muertes por coronavirus y hoy se define cómo sigue la cuarentena en el amba. Alberto Fernández, Kisilov y Horacio Rodríguez Larreta se van a reunir hoy para, para analizar el avance de los contagios eh, del coronavirus y el nivel de ocupación de las camas de terapia intensiva en, el, en la zona del área metropolitana de Buenos Aires. Sí, ya hace tiempo vienen corriendo esos rumores de que, por lo menos, no solo acá no terminaría el 28 de junio, sino que hay posibilidad Yo de que incluso de se endurezca un toque la circulación. Veremos qué sucede en la reunión de hoy. Ha habido algunos chisporroteos entre algunas flexibilizaciones del gobierno porteño y algunas posturas eh, un poco más eh, dramáticas, podríamos decir, sobre todo en las palabras del viceministro de Salud Creplac de aquí de la provincia de Buenos Aires. Hoy habrá cumbre y no estarán festejando, calculo, ni el Inti Raimi, ni el Ionoi Tripantu, sino discutiendo de estas cuestiones. Sí, ahí eh, Fernández hizo algunas declaraciones. Eh, primero, planteando que eh, entiende que les vecines de Lamba eh, nos hemos relajado. Son noventa y tantos días, eh, Alberto. Eh, no todos tenemos un patio enorme en una quinta, como para no... No relajarnos y tener que salir a la, a la calle de vez en cuando, no todos tenemos un sueldo garantizado, por lo cual hay que salir a, a laburar de alguna manera u otra. Y planteó que no él está a favor de volver a la disciplina del inicio. Habría que decirle que para volver a la disciplina del inicio, eh, el IFE debería ser cobrado por todes eh, y debería aumentarse y, y ser un número más real porque con 10.000 pesos cada dos meses, eh, básicamente la gente no no come, una familia no come. Entonces, como vos bien decías, es necesario salir a la calle para mínimamente garantizar un plato de comida. cumplieron tres años del femicidio de Nancy Segura? Este fin de semana se cumplieron tres años, decíamos, del femicidio de Nancy. Una joven marplatense, hace un año alrededor, se llevaba a cabo un juicio. Este juicio fue por jurado popular y la sentencia de este jurado dictaminó que el femicida Rafael Inglera eh, solo fuese calificado por homicidio agravado por el vínculo, mediando circunstancias extraordinarias de atenuación, así dice... La condena que recibió justamente Rafael Inglera una pena de 20 años, pero no calificó, decíamos, como femicida y no se incluyó este crimen como femicidio. Sí, la familia de Nancy estuvo convocando a la puerta de tribunales para para seguir reclamando justicia y para... Eh, y de, estuvieron realizando declaraciones sobre todo jessica la hermana de nancy de la, lo injusto del juicio por entender que si sí se trataba de un femicidio a diferencia de lo que ten, lo que entendió este este jurado popular Sí, además con eh, ese catálogo el crimen podría recibir una pena de prisión perpetua lo que casi duplicaría la pena que recibió rafael inglera de 20 años Otra vez apañado por las potencias europeas Sale libre de una condena eh, por racismo eh, En la ONU un, El Consejo de Derechos Humanos Estaba elaborando un texto condenando la, la violencia racista Y no se nombra particularmente a Estados Unidos eh, Que viene demostrando sistemáticamente eh, esta, esta violencia Sí, a pesar de, del asesinato de George Floyd eh, Hace algunas semanas Eh, la, el Consejo de Derechos Humanos no incluyó dentro de este texto eh, la, la situación que se dio eh, ante el asesinato de Floyd ni tampoco el racismo estructural que que sufre o que vive Estados Unidos. Sí, el tire y afloje de las relaciones internacionales y este tipo de declaraciones que no son vinculantes y que solamente quedan Eh, como en una manifestación de intención En este caso había un bloque de países africanos Que estaban pujando por un texto un poco más más duro, más contundente Pero sobre todo el apoyo que recibió Estados Unidos por parte de países de Europa Evitó que se lo nombren y se transformó en una declaración bastante genérica Que dice, condenamos a la violencia policial que mata a los afrodescendientes, punto Sí, como para mostrar también la omnipresencia y el poderío de Estados Unidos Eh... Estados Unidos se retiró de este Consejo de Derechos Humanos allá por el 2018. Igual sigue teniendo sus amiguites que le defienden y, y lo guardan. Sí, quizás eh, la ONU está tratando de que Estados Unidos no retire los, los fondos que aporta a la ONU, pero fue solo Burkina Faso representando a los países de de África que hizo mención a explícita a Estados Unidos, eh, pero bueno, parece ser de que no se tuvieron en cuenta los los comentarios de Burkina Faso en el texto final. El sábado hubo Varias movilizaciones en España y no defendiendo a una gran empresa como Vicentín, sino exigiéndole al Estado que tome medidas porque no están dispuestos los trabajadores a pagar los costos de la crisis que están atravesando. Sí, un poco tiene que ver con la salida de, de la pandemia y esta nueva normalidad ¿no? que tanto se menciona. En este caso las movilizaciones dejaron en claro que no van a consentir que esta crisis sanitaria, social, económica y de cuidados se convierta en una nueva excusa para aumentar el deterioro ecológico y climático el empobrecimiento de la clase trabajadora y la vulneración de los derechos fundamentales. La movilización coincidió en muchas localidades españolas con protestas convocadas por diversos sindicatos sanitarios para denunciar la falta de medios, la precariedad y reclamar eh, que la sanidad priv privatizada vuelva a manos públicas eh, a partir de la derogación de la Ley 15 de 1997. La situación en las cárceles bonaerenses no, no viene mejorando, incluso después de las distintas manifestaciones que hubo por parte de distintas eh, presos y presas, y OTRANS denuncia la falta de acceso a la salud. La organización OTRANS Argentina denunció este este pasado fin de semana la falta de acceso a la salud de la comunidad eh, trans, travesti, lesbiana, gay, bisexual e intersexual en las diferentes cárceles y remarcaron que no se puede permitir la sistemática violación de los derechos humanos de integrantes del colectivo en contextos de encierro. Sí, la organización viene desde hace tiempo, en realidad desde que empezó esta situación de excepción haciendo un registro y un seguimiento bastante fino de los casos de la comunidad LGTBI y en este caso denuncian la situación que está atravesando Emanuel Matías Mazara Navarro, un hombre gay de 38 años detenido en el pabellón número 11 de Diversidad y Género de la unidad penitenciaria 32 de Florencio Varela, OTRANS denuncia que le está padeciendo enfermedades crónicas y que en las últimas horas su situación de salud ha empeorado exponencialmente.